Noche de paz, noche de amor, toda duerme en d e r e d o r e n t r e sus astros que es p a c en su luz. Yeah, e know. you